creeríamos si no hubiera datos concretos pruebas certeras de que el fenómeno existe los primeros casos se reportaron a finales del siglo XIX en todos ellos ocurría lo mismo un ser era devorado por un fuego maldito que el consumía por dentro A su alrededor, mantas, sillones, cortinas permanecían intactas. Sin embargo, de un cuerpo humano adulto de 60 kilos de peso, solo quedaban apenas unos gramos de cenizas. Es el fuego maldito, el chi, la combustión espontánea. Uno de los mayores misterios de la humanidad para el cual apenas hay explicaciones esta noche queremos acercaros a la maldición, al misterio nos ayuda nuestro primer invitado pues esta es la primera introducción para hablar del de, de Che de ese fuego maldito, pero antes quizá Lorenzo hablar de otra serie de fenómenos que están también aparentemente muy ligados a esas presencias del más allá otros tú concretamente has investigado algo que también pone los pelos de punta que llama mucho la atención y que no tiene ninguna explicación que son las imágenes del más allá o sea, esas teleplastias ...o otro tipo de manifestaciones... ...las más importantes quizás las de las, las caras de Belmez... ...pero hay más, ¿verdad? Sí, efectivamente, esas imágenes extrañas... ...porque quizás el término teleplastia suene un, un tanto ribombante... ...y la verdad es que da igual llamarlo teleplastia... ...que cara que se aparece en pared, en suelo, donde sea... ...y lo que sí es cierto es que al margen de Belmez... ...que posiblemente sea, por méritos propios... ...el más conocido de la historia de los fenómenos paranormales... ...hay más, de hecho, anteriormente a la aparición... ...del fenómeno de Belmez en el año 71... ...pues ya 100 años antes, concretamente... ...en la ciudad de Baden-Baden... En Alemania, pues por un periodo de 30 días en el interior de una iglesia se manifestaron en las vidrieras, que esto es curioso, estamos hablando de cristales, no de cemento, que es habitualmente donde se manifiestan estas caras, eh, había pues una serie de cruces, de rostros, lo que los eh, paisanos del lugar decían que eran pues algo similar a calaveras, ¿no? Eso llamó la atención, la verdad es que fue un fenómeno bastante curioso, que fue muy documentado, que incluso fue eh, fotografiado, pero con la diferencia de que duró tan solo 30 días eh, posteriormente también en la isla de Nassau, por ejemplo en las Bahamas, también se sucedieron eh, una serie de fenómenos de estas mismas características concretamente sobre las lápidas de una serie ¿Sí? de, de, de tumbas sí. eh, efectivamente estábamos hablando de básicamente lo mismo, eran cráneos lo que identificaban con cráneos o como o como personas eh, muy envejecidas también duró 20 días, fueron fenómenos muy efímeros y los pocos que tenemos registrados en España de estas características, dícese la célebre cara de, de Coria, por ejemplo, en la que supuestamente se manifestaba ni más ni menos que la cara del mismísimo Jesús de Nazaret u otros tantos casos de ese tipo han sido han tenido el, el mismo condicionante, es que han sido sucesos que han durado muy poco tiempo el caso de Bermet, por ejemplo, no, en el caso de Bermet estamos hablando de que ya va para 31 años y las caras continúan manifestándose ¿Tú crees que esto puede ser una manifestación del más allá que nos habla? ¿Que pretende decir algo? Pues lo que sí te puedo decir es que no sé lo que es. Ahora, si hay que sacar una hipótesis, aunque sea una hipótesis de trabajo para no volverse loco y para no estar constantemente pensando que nos enfrentamos a un imposible... Pues sí te puedo decir que, concretamente en este caso que lo he investigado pues durante muchísimos años, eh, sí te puedo decir que allí se dieron todos los condicionantes para llegar a la conclusión de que eso, entre otras muchas hipótesis, se podía tratar de una posible manifestación trascendental. Es decir, estábamos hablando de, bueno, no sé si decirlo, fallecidos o entes desencarnados o como sea, pero el hecho de que, por ejemplo, debajo de esa casa ya hubiera un cementerio desde época romántica y que cuando se empezó a excavar salieran los primeros huesos y no apareció ni un solo cráneo cuando lo curios, curiosamente lo que aparecían eran caras. ¿No apareció un cráneo? No apareció ni un solo cráneo. De hecho además había una frase muy típica de los ancianos del lugar puesto que por aquellas fechas la calle no estaba asfaltada, te estoy hablando pues de, del año 1879 80, eh, decían que cuando caían unas lluvias torrenciales por aquella zona que es de las más altas de, de Andalucía, pues decían que aquella tierra estaba cursiada de muertos, porque es que precisamente se levantaba la, la tierra y salían los restos de los cadáveres. ¿Cursía? Uh -huh. Estaba era? cubierta, estaba enterrada... ...estaba repleta de, de muertos... ...y efectivamente cuando se hacen las primeras excavaciones... ...en el mes de febrero del año 72... ...salen estos restos óseos... ...son investigados si se llega a la conclusión... ...de que son cuerpos enterrados... Uh, ...pues um, hacía unos 160 años atrás... ...que correspondían a niños... ...de entre 13 y 18 años... ...y no había ni un solo cráneo. Esto nos da la posibilidad de pensar... Pues, como una hipótesis más, vuelvo a repetir, que sean los muertos los que se manifiestan. Cuando nos se enfrenta con esas caras que todavía están ahí, ...y podéis verlas de vez en cuando sugerimos a nuestros estudiantes que vayan a verla a verlas para que vean el misterio de cerca, se da cuenta de hasta qué punto puede uno asombrarse. Otra cosa que llama mucho la atención y pone los pelos de punta también son esas figuras fantasmales y esas otras presencias. Sí. Hay un montón de ellas también, ¿verdad? Como otra manifestación quizá de los espíritus de los muertos, del más allá que pretende comunicar con nosotros. Desde luego se trata de una plasmación de algo extraño, no sabemos qué es, pero lo cierto es que gente tan normal como, bueno, tan normal como tú como yo no precisamente pero bueno, gente sí, que está fuera, un poco raros, ¿no? Sí, gente, me refiero a gente que está fuera de estos temas, que no le interesan para nada y que de repente un buen día de la noche de la mañana reciben la visita de ese visitante no invitado ¿te ha pasado que, alguna sé, vez a ti? a mí no me ha pasado nunca <coughs> pero sí he entrevistado a mucha gente que le ha ocurrido y que te puedo dar fe de que no me estaban engañando estamos hablando de gente que incluso lo hemos hablado tuyo en alguna ocasión eh, de gente que incluso había llegado hasta tal punto de psicosis de no aguantar ese fenómeno que había intentado suicidarse en dos ocasiones mm -hmm. precisamente por lo que estaban viendo son sucesos que se repiten y, y que bueno que están ahí no sabemos si son eh, pues eh, los muertos que vienen a visitarnos sinceramente no lo creo, pero no hay ninguna duda de que están ahí, hay casos tan llamativos bueno, pues como el cerebrrimo caso de, de Vallecas en el que se manifiestan todo tipo de entes extraños, o por ejemplo casos menos conocidos, y que quizás viene a colación con el tema que, que trataremos esta noche eh, de una casa de Córdoba, en la que entre otras muchas cosas, los eh, familiares de esta casa, una familia de fruteros pues que tenían lo básico para subsistir día a día, afirmaban que en el pasillo de la casa, un pasillo muy largo la casa tenía forma de L, y en ese largo pasillo decían que habían la, la silueta de, de pequeñas figuras que corrían a partir de las 12 doce y media de la noche por ese pasillo haciendo bastante ruido y eso lo habían visto y no eras uno, ni dos, ni tres sino varios miembros de la familia. Pequeñas figuras Sí, sí. Es una cosa también muy habitual no estamos hablando de un componente extraño es curioso precisamente porque un escéptico te dirá, bueno, eso puede ser una, una alucinación, pero claro, una alucinación colectiva de gente que ni tan siquiera se conoce y de puntos geográficos totalmente distantes entre sí y que hablen de la misma cosa, hombre, aún no ya le da que pensar. Ya. También se han dado casos, y hemos recogido aquí en el programa, eh, que estas supuestas comunicaciones no solamente entran ya a través del ordenador o a través de las como son las son caras a través de televisión, sino a través incluso de los móviles o de los ordenadores. Es como si esa energía hacia la que fuere, que está tratando de comunicarse con nosotros, utilizara incluso la técnica. ¿Conoces casos que hablen a través del móvil, dejen mensajes en contestadores? A través del móvil, no, pero precisamente en un contestador automático, sí. De hecho, es una de las mejores psicofonías que se ha grabado Pues yo creo que los últimos... 10, 12 años una psicofonía totalmente inconsciente porque evidentemente no había ningún investigador que estuviera con un aparato grabador pues para intentar sacar esa comunicación con ese algo que hay ahí eh, colgando en el, en el éter ¿no? vamos a llamarlo de esta forma lo cierto es que en una pues en un contestador automático una señora, si me permite vamos a mantener el anonimato que vive aquí en, en Madrid de repente al ir a escuchar pues como cada día al llegar después del trabajo al ir a escuchar esa grabación le salía una voz bastante desagradable agradable eh, una especie de anciana que le decía furcia furcia furcia pues bien ella después de escuchar esta grabación llegó a la conclusión y además entre sollozos no luego decía y totalmente asustado que era su madre que había fallecido cuatro años antes su madre que su madre la que le dejaba ese mensaje pues un tanto desagradable evidentemente no intentamos saber porque su madre le quería dejar ese mensaje si verdaderamente se trataba de su madre ahora lo que sí te puedo decir es que esa persona totalmente desesperada nos estaba diciendo, nos estaba asegurando que la que le había dejado ese mensaje era su madre abre la puerta a lo desconocido todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada espacio en blanco esta noche hablando de, de, de el más allá que se acerca, y ahora entramos, si quieres, en... Todo eso era un poco para situarnos, temas que dan mucho miedo cuando uno está metido, o no está metido en estos asuntos, pero quizá el que más pone los pelos de punta es ese fuego maldito, ese che que esta noche queremos tratar. Antecedentes del fuego. o ¿Qué es, el, qué es, el, qué es la combustión espontánea? Hay que empezar un poco definiéndolo. ¿Qué bueno, es? ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo, Miguel, y verdaderamente más que el que hay que hablar del cómo es una combustión espontánea porque verdaderamente lo que es no lo sabemos sigue siendo parte de ese misterio de esos fenómenos paranormales que precisan una explicación, no sé si momentánea pero de hecho la precisan lo que sí podemos decir es cómo es y el cómo es es una característica que se da desde hace aproximadamente dos siglos cuando se empieza de un modo oficial científico, entre comillas a documentar este tipo de casos pues llegan a la conclusión de que siempre se producen una serie de características y como te digo son comunes por ejemplo, eh, ese fuego salga de donde salga desde luego no es externo estamos hablando de un fuego interior es algo que parte de dentro de la víctima de la persona y que se extiende hacia el exterior acabando con la vida de la persona también hay otro detalle curioso la rapidez y la fuerza calórica que tiene este fuego es tan tremenda que pilla pues casi casi y, y desapercibido a, a la víctima que es eh, pues agredida por esta combustión espontánea de hecho hay un detalle curioso y es que eh, los cadáveres que se han encontrado después de, de una combustión pues eh, las posturas que, que muestran pues dan la sensación precisamente de eso no de que si no estaba durmiendo estaba leyendo un libro y que no se ha dado cuenta de lo que le haya pasado sí, no y hay además y además hay otra característica bastante curiosa e importante es que el fuego por lo general solo ataca a la persona con la que se está cebando es decir que si hay alrededor como ha habido casos muy documentados en, lo, en los que la víctima se encontraba al lado de una bala de heno este heno no ha ardido cuando es un material altamente combustible es decir estamos hablando de un fuego que se ceba exclusivamente con el cuerpo algo ¿no? incomprensible ¿no? entonces ¿Cuándo empiezan un poco? ¿Dónde están los antecedentes de estos fuegos sí. eh, así espontáneos? Bueno, cuando se empiezan a, a documentar un mayor número de casos es en la primera mitad del siglo 19 cuando por primera vez la ciencia parece interesarse, o un sector de la ciencia, porque otro sector, quizás el mayoritario y el ortodoxo, pues defendían la, la teoría que de un modo u otro les intentaba meter entre cejas y cejas la iglesia, y es que ese fuego era un fuego maldito o propio de una superstición ¿por qué? porque por lo general según decían ellos después de hacer un estudio y llegar a una serie de conclusiones bastante sabias solo afectaba a la gente o, o pecadora, efectivamente pero además al porte de pecadores tenían que beber mucho y que fumar mucho mala gente entonces. esta era la mala gente que quiere decir que posiblemente ahora mismo el 70% de la población mundial pues sean muy propensos a una combustión espontánea y claro contra esto pues evidentemente eh, no, no son tantos los casos que, que hay y sin embargo los casos continuaban produciéndose y continuaban investigándose al margen de estas teorías un tanto estúpidas que soltaban este sector concreto de la ciencia había otro sector mucho más curioso porque siempre hay que decirlo la curiosidad humanas posiblemente sea mucho más importante que el fanatismo religioso y así fue y de hecho las primeras investigaciones eh, de una forma bastante seria eh, que comenzaron pues eh, las puso en marcha el doctor John Gui que era médico interno del departamento de medicina forense de la universidad de Leeds este hombre en el año 65 1965 empezó a realizar, dado el elevado número de cadáveres que se encontraban en extrañas condiciones y además totalmente abrasados y carbonizados pues empezó a estudiar a ver qué pasaba con aquello ¿no? ¿En qué lugar concreto del mundo era? En, en, en Gran Bretaña Gran Bretaña, Gran Bretaña perdón Pues bien, esta persona empezó sus investigaciones y llegó a la conclusión que la ignición de determinadas muestras de tejido adiposo, eh, pues eh, digamos que era mucho más propensa cuando se colocaba una corriente de aire, comenzaba a arder con mucha más facilidad, y además incluso la propia corriente del aire hacía que éste se expandiera pues con mucha más rapidez. Esto fue un, un dato curioso, pero claro, no pudo explicar varias cosas, entre ellas, primero, la gran rapidez con la que se extendía el fuego, segundo, la energía calórica tan tremenda que desprendió ese fuego, y tercero, el polémico porque la persona casi que así no era consciente de lo que le estaba pasando... ...de hecho te puedo decir que otro de los grandes investigadores... ...que, que tuvieron acceso a las pruebas que estuvo haciendo Yolongui... ...estamos hablando de Wilton Crocknan... ...este era antropólogo forense de la Universidad... Del, ...de la Universidad Norteamericana del Estado de, de Pensilvania... ...pues bien, las diferentes investigaciones que estuvo haciendo... ...fue precisamente para intentar ver eh, la facilidad... ...o la dificultad que había para quemar un cuerpo... ...hay que decir... ...que un cuerpo humano no es tan fácil de quemar... ...estamos hablando de que... Eh, ...cuando se produce una combustión... ...un incendio eh, inconsciente... Pues evidentemente se puede quemar el, el, el, lo que es la, la epidermis, la parte externa de, del cuerpo, pero para quemar un órgano interno es muy muy difícil. Pues bien, esta persona Wilton eh, el Cronin intentó pues, demostrar precisamente esto, ¿no? Y se tiró durante casi dos años recorriendo todos los crematorios de su zona. Pues bien, llegó a la conclusión de que primero para que un cuerpo eh, acabara hecho cenizas incluso ya que hasta los huesos hubieran eh, perecido ante ese fuego debía de pasar un mínimo de 30-35 de 30 35 minutos en un crema en el que la temperatura media debería ser de 1000 grados centígrados. Es una temperatura elevadísima. Esto evidentemente eh, no podía explicar cómo una combustión producida en cuestión de milésimas de segundo acababa con todo un cuerpo dejando, pues únicamente yo creo que la mayoría de los casos de las fotografías bastante tremendas que hay, eh, pues eh, se puede observar lo que queda del cuerpo del afectado no deja de ser pues un miembro, una pierna, un brazo y poco más. Y estamos hablando de milésimas de segundo. Esto no pudo ser explicado jamás ni por Wilton Crognan, ni por John Ginn, ni por nadie. No sabían lo que estaba pasando. Hay un caso aquí que se recoge en una revista que dice en la madrugada de julio de 1951 una mujer que pesaba 80 kilos quedó reducida a 5 kilos simplemente de cenizas y dices que en milésimas de segundo decir no y la, la, la víctima ni se entera ni se entera, de hecho hay otro caso bastante curioso que yo creo que conviene reflejar precisamente por la difusión que tuvo en los medios de comunicación de la época quiero recordar, recordar que fue en el año 1904 y el Daily Half Mail el, el periódico de, de la localidad de Hart ...pues en Gran Bretaña también... ...sacó una noticia bastante curiosa... ...que era el fallecimiento de la anciana Elizabeth Clark... ...pues bien, Elizabeth Clark se encontraba en... ...en el hospital, enferma, aquejada de una enfermedad... ...y bueno, pues para que se hagan una idea a los oyentes... ...la separación que había entre una habitación y otra... ...la suponía un simple biombo... ...es decir, ni siquiera una ni tan siquiera era una pared... ...con lo cual cualquier cosa que hiciera esa anciana... ...evidentemente, inmediatamente era oída... ...por el enfermo que se encontraba detrás de ese biombo... ...y por el enfermo que se encontraba a izquierda a derecha... ...y sin embargo, eh, cuenta uno de los enfermos... ...que se encontraban en este hospital... ...que de repente, en cuestión... ...vuelvo a repetir, de milésimas de segundo... ...se empezó a oír como si la señora se convulsionara... ...pero en ningún momento hubo ni siquiera... ...una petición de auxilio, ni un lamento, nada simplemente como si hubiera un gran movimiento pues bien, esto alertó a la enfermera que rápidamente acudió no pasaron 5 segundos acudió a ver qué ocurría con la anciana Elizabeth Clark y cuando llegó a su cama lo que encontró ya no era Elizabeth Clark era simplemente un montón de ceniza encima de la cama para más datos, ni tan siquiera las sábanas habían ardido ¿y nadie se dio cuenta? nadie se dio cuenta, se dio cuenta de nada ni siquiera vuelvo a repetir que yo creo que bueno pues un fuego no deja de ser eso es un fuego y por lo tanto quema Y sin embargo, los afectados en este caso, Elizabeth Clark, no emitió ningún sonido de, de malestar, de auxilio, absolutamente nada. En cuestión de milésimas de segundo desapareció víctima de un fuego, pues que nadie sabe de dónde vino. Nos hace una pausa de en 30 segundos y eh, los primeros casos, este es el primer caso que dice que se recoge en la historia, 1904 o hay alguno anterior. Hay anteriores, este es posiblemente uno de los eh, pues más avalados precisamente por el lugar donde ocurre, ¿no? Estamos hablando de un hospital en el que hay médicos y que pueden documentar lo que ello ha ocurrido. Es posible uno de los más clásicos que, que hay pero sin embargo desde el año 1888 ya el british medical journal que es uno de las uh, publicaciones de mayor prestigio internacional de, de la medicina ya reflejaba por ejemplo en el año 88 1888 repito reflejaba una fotografía tremenda eh, a la que llamaban la muerte del soldado desconocido el soldado desconocido. Bueno, hacemos una pausa y seguimos sí. hablando. Eh, 12 y media, 11 y media en las Islas Canarias, estamos grabando el programa, damos la vuelta a nuestra cinta, hacemos una mínima pausa y enseguida regresamos. Y si queréis el teléfono está abierto, 905-118080. Esta noche hablando de las compulsiones espontáneas y tenemos tres premios, tres eh, revistas durante, tres suscripciones durante todo un año a la revista Enigmas, por si queréis participar, nos os vayáis que enseguida volvemos esta noche. Espacio en blanco, todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada. Estamos de vuelta, insistimos, 905 11 80 a nuestro teléfono por si queréis participar o a través de internet entrando en www 80 radiocom Entraréis por ahí, buscáis programas, vais a Espacio en Blanco y ahí está el chat y la forma también de comunicarse con nosotros por si queréis hacer alguna pregunta. Estos son los primeros casos, hay más datos, hay una segunda introducción que está esperando para ofrecernos algunos casos espeluznantes y sobre todo explicaciones de lo que es este Che, este fuego maldito que esta noche estamos tratando en primer lugar. Castigo divino Enfermedad desconocida O simplemente Una maldición De la combustión espontánea Únicamente se tiene la certeza De que se produce cuando quiere Y cuando llega Pilla desprevenido a todos los que De un modo u otro Son testigos de tan insólito suceso y lo peor de todo es que todos aquellos que lo han padecido no han vivido para contarlo y los casos, como hemos visto se han repetido a lo largo de los años y lo que es peor aún no existe una sola explicación que nos dé alguna clave del misterio El fuego maldito, un misterio que esta noche seguimos investigando junto a nuestro invitado. Bueno, pues esta está introducción también que nos sigue dando más datos de lo que puede ser este, este fenómeno. Te habías quedado contando la historia del soldado desconocido. ¿Cómo fue esa historia? pues esa historia fue bastante curiosa porque acaeció en un Londres victoriano y lleno de niebla y, y fue bastante curioso, entre otras cosas porque se encontró dentro de un de un almacén a un antiguo soldado pues totalmente quemado estaba prácticamente carbonizado y de hecho te digo que fue un caso curioso porque fue avalado por uno de los médicos más importantes de la época el doctor Mackenzie bruce que de hecho publicó su reporte y sus conclusiones en el British Medical Journal con una fotografía yo cuando me refiero a fotografía lógicamente del siglo XIX estoy haciendo mención a un grabado y ese grabado era absolutamente espeluznante se veía el estado en el que había quedado el cuerpo totalmente carbonizado y con un detalle bastante curioso alrededor de ese cuerpo no había ningún material combustible no había ningún tipo de gasolina y nada por el estilo y había aparecido pues, de una forma bastante extraña porque tampoco se veía un foco eh, ígneo que hubiera podido provocar esta combustión aquel hombre estaba en mitad de la nada de un gran almacén Totalmente carbonizado No había sido tampoco desplazado Puesto que lógicamente se barajó la hipótesis del asesinato Sino que el hombre estaba allí cargando y descargando Y de repente pues pereció víctima de este fuego Curioso, hay otra historia que ocurre en las relatas en, en el artículo 5 de diciembre de 1966 en Pensilvania Quizás es un caso de los más famosos, ¿no? Es de los más famosos, mm. de los más documentados Y posiblemente es la foto más conocida que hay En torno a la ch la combustión humana espontánea Ah, por eso se llama CHE, eh, CHE combustión humana espontánea. espontánea exactamente. <coughs> Todavía cuenta que es que muchas veces también se produce la combustión espontánea y no tiene por qué ser humana, que también se han dado casos de este tipo. Uh -huh. Sin embargo, como bien dices este este doctor, el doctor Irvin Bentley ...que era pues, una de las personas más conocidas... ...más admiradas y más respetadas... ...de la localidad de Caudesport... ...pues de la noche a la mañana... pues ...ocurrió un fenómeno bastante extraño... ...de hecho... ...por aquellas fechas era la época navideña... ...y bueno, pues las calles estaban totalmente... Eh, ...llenas de, de gente... ...estaba bueno, un auténtico gentío... ...en busca de los últimos regalos... ...precisamente para, para intentar... pues ...llevar a, a casa esos regalos navideños ¿no? y, y, y una de las personas que se encontraba trabajando ese día que el hombre estaba bastante mosqueado por eso porque se quería ir a casa cuanto antes era Don Gosnell, una persona que trabajaba para la compañía de gas de la ciudad era también un gran conocido del doctor Bentley pues bien, cuando se acercó a la gran casa de, ...de una de las avenidas más conocidas de, de Sport, ...pues bien, se encontró con que la puerta estaba abierta... ...entre otras cosas, intentó... ...llamó a la puerta y al ver que el doctor no contestaba... ...tenía confianza para ello, abrió y empezó, empezó a llamarlo. Un primer detalle que le, le llamó la atención... ...y que ya le empezó quizás a, a despertar esa alarma particular es ver como en el hall, en el recibidor de, de la gran casa había una especie de neblina azulada y un olor bastante nauseabundo en un primer momento, lógicamente, una persona que trabaja para la compañía de gas se asustó, porque pensaba que podía tratarse precisamente de eso, de un escape de gas sin embargo, al continuar eh, llamando al doctor Irving Bentley y ver que se si no contestaba decidió lo que yo creo que todos hubiéramos hecho ir, bu ir, bu ir buscándolo por el resto de la casa y subió subió las dependencias superiores concretamente a la habitación donde habitualmente descansaba el doctor Benley y allí se pudo percatar que esa niebla era mucho más espesa la niebla azulada se espesaba y el olor era aún más insoportable pues bien el hombre se pudo percatar que al fondo entre toda esa espesa niebla había una luz que partía del interior del cuarto de baño y temeroso sin saber qué es lo que se iba a encontrar entró en este cuarto de baño pues bien Eh, hay un informe en el que está redactado En el que el mismo llega a las conclusiones Y eh, explica perfectamente lo que vio El hombre dice que jamás podrá olvidar Lo que se encontró en este cuarto de baño Fue la imagen más horrenda de toda su vida En el cuarto de baño ni más ni menos lo que había Ya no era el doctor Benley Era la pierna del doctor Benley Y un montoncito de ceniza Sol al lado de la baña Solamente la pierna quedó Solamente la pierna Hay que destacar Bueno, pues como dato curioso ...el hecho de, de, del lugar donde se produjo esta, esta combustión... ...estamos hablando de un cuarto de baño... ...pocos materiales combustibles puede haber en un cuarto de baño... ...no estamos hablando de que sea cercano a una cocina... ...donde pueda haber pues desde carbón hasta el mismísimo gas, ¿no?... ...aquí estamos hablando de un lugar como un cuarto de baño... ...en el que el hombre pues pereció víctima de un fuego... ...que nadie sabe de dónde salió... ...puesto que lógicamente los investigadores lo primero que hicieron... ...además llegar a este hogar fue buscar un foco... Eh, donde hubiera partido el fuego, las llamas y sin embargo no se encontró no había ninguna duda de que ese fuego haya partido del interior del doctor Berley acabando con su vida hay más casos todavía más casos que se han recogido en la historia en este artículo hablas de un caso ocurrido en 1971 mes de junio en una localidad francesa eh... Donde había, también, donde, había también, estaba leyendo que, donde había también un coche era un individuo que estaba metido en un coche cuéntanos un poco la historia eh, ocurrió precisamente en el mes de junio del año 1971 y es un dato curioso porque por primera vez o por lo menos en una de las pocas ocasiones que nosotros sepamos la combustión espontánea no solo ha afectado a la víctima sino que también ha afectado a su entorno en este caso, es importante remarcarlo, León Ebeige, que fue la, la persona que, que sufrió el acoso de la combustión espontánea, había desaparecido, lógicamente su familia, de este pequeño pueblo francés, pues empezó a buscarlo, dio la voz de alarma a, la, a los cuerpos de seguridad para que se pusieran en marcha e intentar localizar así a León Ebeige. Pues bien, lo encontraron al poco tiempo en el interior de su coche y estaba totalmente carbonizado lógicamente las pesquisas apuntaron a que o estaba fumando o desde el asesinato hasta un, incluso un, un suicidio ¿no? pero cuando se empezó a investigar aquello se pudieron percatar lo de siempre el fuego había partido del interior de ese cuerpo y hubo un detalle bastante curioso que no se había dado en otras combustiones espontáneas los cristales del coche, cristales, estamos hablando de cristales, estaban totalmente derretidos Las investigaciones posteriores nos han arrojado y nos han concluido que para que un cristal pase de su estado habitualmente sólido a estado líquido, tiene que haber como mínimo un millar de grados centígrados. ¿Qué energía calórica liberó ese cuerpo para derretir los cristales del coche? Enigmas. misterios Imaginación. Espacio en blanco. Seguimos adelante hablando de ese fuego maldito. ¿En España ha habido algún caso, Lorenzo? Ha habido casos muy documentados y posiblemente de los más importantes que hay en la historia de la combustión espontánea en este caso, porque no afectaron directamente a personas, sino que fueron más bien con los enseres propios del hogar o de la labranza, como fue los sucesos acaecidos en el año 1945 en la localidad almeriense de La Roya. Pues bien, para que no conozca La Roya o, o lo que es ese entorno de la Sierra de Filabres, es un paisaje absolutamente lunar, es decir, para que allí salga ardiendo algo, pues básicamente es como intentar quemar un árbol en el desierto, no hay nada. Eh, de hecho, es los oyentes podrán reconocerlo pues como ese típico lugar al que aparecía en los años 60 y 70 en las películas del Oeste. Y sin embargo, en el año 45, la población de la Laroya eh, perdió su anonimato eh, y pasó a formar parte de las portadas de los principales medios de comunicación de España y del mundo entero, porque se estaba sucediendo unos fenómenos bastante curiosos y extraños. De hecho, el fenómeno principal comenzó en el cortijo de Pitango, a pocos kilómetros de la localidad de la Laroya, cuando los enseres de Labranza y hasta incluso un bote de lentejas comenzaron a arder ante la niña María Martínez Martínez. Que a partir... ¿Un bote de lentejas? Sí. Que a partir de ese momento incluso la niña María Martínez Martínez, puesto que fue ella la que dio la voz de alarma, eh, empezó a ser conocida como la niña de los fuegos. Y puede a lo mejor provocar una carcajada el hecho de que salga ardiendo un bote de lentejas Pero para una familia que el día a día consiste en intentar subsistir Pues maldita la gracia que le hacía que su, po su poca comida saliera ardiendo Evidentemente esto empezó pues, como casi casi empiezan todos los fenómenos paranormales De forma absurda y además también eh, de forma marginal Sin embargo lo, la cuestión se empezó a ir de madre Y, y, la, y la gente de La Loya se empezó a preocupar cuando ya no fue solo el cortijo de Pitango, sino que también fue el cortijo Franco, y, e incluso lo, a, algunas casas de la localidad de La Roya empezaron a arder. Y estamos hablando de que balas de heno, o por ejemplo los objetos de labranza, la o los objetos de la cocina, todo ello comenzaba a arder. Inmediatamente dieron eh, el aviso a la Guardia Civil. Disculpa, surgió el, el fuego de forma espontánea? Surgía de forma espontánea. ¿En cualquier lugar, de día, de mm. día? De viva, de noche. Bueno, de, de hecho te puedo decir que, que en las crónicas periodísticas de la época se destacaba de una forma bastante sorprendente que durante dos semanas la forma de avisar que tenían, como ellos llamaban a los zagales, para que acudieran a apagar los juegos era mediante el sonido de la campana del pueblo. Uh -huh. Y decían que durante 24 horas y durante dos semanas... Eh, no había segundo en que las campanas no, no estuvieran sonando. En dos hombros se dieron más de 100 fuegos en una pequeña población y nadie sabía de dónde procedían. Hasta tal punto la psicosis eh, se adueñó del lugar que lógicamente llamaron a los miembros de, de la benemérita de la Guardia Civil, que acudieron al lugar. Y tal y como acudieron se fueron, pero además se fueron un poco chamuscados, porque con el sargento de la Guardia Civil este fuego maldito, se, digamos que se, se afanó un poco, no le quemó la capa, y este hombre lógicamente se asustó. La cosa ya era una cuestión de la Guardia Civil, puesto que no había nadie a, a quien detener, no era un fraude, aquello venía de la nada y decidieron poner la, la cuestión en orden del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en aquel entonces y hoy en día posiblemente la máxima institución científica que tenemos en España. Y la gente acudió y los científicos acudieron a La Roya, acudieron con sus aparatos, acudieron con sus artilugios extraños y muy modernos para la época, intentando dilucidar si realmente se encontraban ante una serie de bolsas de gas que podían recorrer toda la zona y que podían en el subsuelo provocar esos fuegos, o incluso lo que ellos hablaban de un extraño polvo piroginésico, que era el que a raíz de una serie de de extrañas fórmulas podía provocar los fuegos sin embargo tal y como llegaron los doctos miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pues también se fueron porque al colocar los aparatos los propios aparatos empezaron a arder lógicamente eh, este representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas salió de la roya como alma que lleva el diablo ocurrió en España, contabas hace poco también otro caso que ocurría también en una casa de aquí en, en, en, en Córdoba, en Córdoba. Uh -huh. además es, eh, te puedo decir que particularmente lógicamente cuando un periodista se pone a investigar Pues te sorprenden los casos Y si encima te gustan estos problemas Pues mejor que mejor, ¿no? Pero cuando uno ya los vive directamente Es cuando verdaderamente eres consciente De que algo extraño está pasando Concretamente yo recuerdo este, esta situación Porque fue la primera salida que realizamos de, de Nada más fundar la revista Enigmas Fue a finales, a principios del año 96 Pues bien, llamó una persona desde Córdoba un frutero totalmente desesperado estaba totalmente desesperado él y su familia porque no sabían qué estaba pasando en su casa, de hecho se manifestaban lo que ellos decían, pues fenómenos extraños desde movimiento de objetos era una familia muy devota, tenían pues todas las estancias llenas de santos, de imágenes de vírgenes y estas pues unas veces apareciban en el interior de orinales y otras veces los santos aparecían boca abajo, situaciones verdaderamente extrañas, al margen, eh, como hablábamos al principio también, decían que por el pasillo se veían extrañas figuras pequeñitas que recorrían todo este pasillo pues bien, el fenómeno no se quedó ahí y fue por lo que nos llamaron nosotros ante la llamada histérica de una persona que estaba totalmente desesperado pues lógicamente mantuvimos un cierto escepticismo no sabes qué es lo que pasa y tampoco lo vas a dar inmediatamente por bueno y nos personamos en el lugar fue como te digo el primer viaje allí nos fuimos Fernando Jiménez de los Olló y nos sorprendimos porque los fenómenos además curiosamente al contrario que ocurre en otros lugares tenían una hora de inicio a partir de las 10 de la noche comenzaron los fenómenos si no empezaba como era el caso arder la casa eh, la, la abuela la, la abuela de la casa la persona más mayor que había allí pues sufría extraños trances. De hecho, te puedo decir que esos trances eh, le hacían de ser una persona muy afable, muy afable, muy simpática, muy agradable y muy pacífica, esto hay que remarcarlo, la convertían en una persona terriblemente agresiva. Una persona que la cara le cambiaba radicalmente, incluso me atrevería a decir que, que dándole rasgos diabólicos. Pues bien, de hecho, había fotografías en las que, entre otros, su propia hija había sufrido los avatares de estos extraños trances hasta tal, tal, tal punto que le había dejado la cara pues Echa un cromo, estaba totalmente llena de moratones. Y nosotros fuimos allí, yo te puedo decir que en el momento en el que esta mujer empezó a entrar en trance, pues con perdón casi me tuve que ir al cuarto de baño, porque verdaderamente asustaba, acongojaba literalmente. Lógicamente esto podía ser parte de la subjetividad de una familia que está intentando encontrar respuesta a algo, pero lo que no era subjetivo es que la casa se quemaba sola. Hay que decir que en poco más de 80 metros cuadrados tuvieron que dar más de 140 kilos de pintura. ...porque la casa se quemaba... ...de hecho las fotografías están ahí... ...y en las fotografías se ven como los armarios... ...están en perfecto estado, llenos de, de ropa... ...pues como cualquier armario de cualquier casa... ...y sin embargo en cuestión de segundos... ...está totalmente quemado... ...hablo de una familia de fruteros... ...que tenían como digo, lo básico para subsistir... ...y que yo no creo que por salir en cualquier programa... ...de televisión, de radio, en cualquier revista... Pues para alcanzar esa fama decidieron quemar su casa. No lo creo. Nosotros desde luego lo que sí hicimos fue poner una operación, vamos a llamarlo así, de investigación y de aislamiento y lo primero que hicimos fue sacar cualquier material combustible que hubiera en el interior de la casa por si acaso. También, evidentemente, alertamos al Cuerpo de Bomberos de Córdoba y también a la Policía Nacional. Y, por último, vaciamos la casa. Vaciamos en el sentido humano. Lógicamente, allí no podía permanecer ningún miembro de la familia, porque también nos podían estar engañando. Todo era factible. Y, sin embargo, a pesar de todos estos controles que pusimos en marcha, la casa continuó quemándose sola, durante muchísimo tiempo. Hubo un detalle curioso también, Miguel, que a mí me llamó mucho la atención y que se producía en otros fenómenos poltergeist, y es que previo a que la casa comenzara a arder, un olor nauseabundo, un olor no voy a decir exactamente la palabra que decía el dueño de la casa pero se lo pueden imaginar el olor que desprendía era tremendo, era tremendo recorría todas las estancias y además era en cuestión de segundos aquello era espantoso y a partir de ahí la casa comenzaba a ardear eh, Preguntas del chat a punto de terminar dice si se han dado casos en niños ¿por qué solamente se habla de adultos cuando se habla de este tema de la combustión espontánea? Pues me parece muy buena pregunta, la verdad es que los casos documentados que hay por lo general no suelen acosar a niños, salvo el caso de La Roya en el que la testigo es una joven, una niña, pues no recuerdo ahora mismo la edad pero era, era un adolescente, eh, lo que sí es cierto es que el, el fuego o la combustión humana espontánea jamás se ha dado en niños por lo menos que tengamos casos atestiguados siempre suele ser eh, o gente que ronda los 25-35 años y por lo general personas adultas, ya gente anciana eh, Perúndo no, también si hay algún tipo de grabación en vídeo de seguridad de una combustión Bueno, mmm, grabaciones, ¿sí? grabaciones hay, lo que pasa es que de ahí a pensar que sean reales eh, dista un, un trecho, entre otras cosas porque lógicamente cuando se produce la combustión espontánea se produce eh, personas que o están solas en su casa o, o no se lo esperan, están son inconscientes a lo que le está pasando, malo sería... ...sobre todo por la persona que lo está grabando... ...que estuviera viendo una combustión espontánea... ...y que en vez de ayudar, no se dedicara a grabar. Pregunto también por qué todos estos temas poco creíbles... ...siempre ocurren en el extranjero. Eh, casos, ¿Están dando casos en España también, sí. has contado? Se han dado casos en España, yo no creo que sea solo en el extranjero. Lo que pasa es que, al contrario que ocurre en España... ...en el extranjero los documentan más... ...y se toman más las molestias... ...sobre todo los estamentos científicos y las un universidades... ...por documentar esto en, pues... ...como he dicho, en los boletines más prestigiosos... ...que tienen como el British Medical Journal. En España, cuando se produce un caso de este tipo. ...pues por lo general eh, suele pasar desapercibido... ...porque se, se toma chacota. Características comunes en todas las víctimas de combustiones... ...¿hay alguna característica que los haga diferentes? Que pues... los haga diferentes hay muchas... ...que los haga comunes pues sí, por ejemplo... ...el hecho de que parece ser que la víctima... Eh, ...en la mayoría de los casos no es consciente... ...de lo que le está pasando por las posturas... ...en los que se encuentran. En segundo lugar, la gran ener energía calórica... ...que despenden los cuerpos. En tercer lugar pues esa, esa gran rapidez con la que se extiende el fuego que en cuestión de milésimas de segundo acaba con la víctima posiblemente sean las características comunes y aparte de eso también el hecho de que por lo general la víctima se suele encontrar sola ya, no necesariamente hay que ser fumadores o, no, para o besos como decían o alcohol, para cosa. nada eh, otra pregunta dice uno de los macabros experimentos de los nazis fue inyectar azufre por vía intravenosa lo que provocaba una brutal elevación de la temperatura del cuerpo de la víctima ¿es posible que haya algún tipo de cuestión de esta que provoque la convocción espontánea Bueno, los doctores, en el año 1914 los doctores Bren y Mann escribieron un libro que se llamaba eh, Medicina Forense y Toxicología en el que hacían referencia precisamente a esto a los diferentes casos de combustión espontánea que ellos habían investigado para intentar arrojar luz a lo que estaba ocurriendo y ellos hablaron de un extraño gas que se encontraba en la mayoría de los cuerpos afectados por la combustión de tal forma que las partes más hinchadas del cadáver ellos eh, introducían unas eh, pequeños punzones y se liberaba una especie de, de gas extraño que al contacto con el oxígeno provocaba precisamente unas llamas azuladas esto en su momento fue bastante eh, investigado lo que pasa es que claro, en cuanto se decidieron a investigar de dónde procedía ese gas o en qué consistía o que podía provocar la aparición de ese gas pues todo se, se disolvió de una forma bastante tremenda, no se olvidó Eh, vamos con, con explicaciones si te parece alguna explicación mmm, científica que de alguna forma eh, trate de dar explicación a esto eh, la formación de fosfa, fosfaje, fosfágenos fosfágenos es fosfágenos. una palabreja bastante eh, <risa> bastante difícil de, de pronunciar ¿qué pero... es de los fosfágenos? bueno los fosfágenos digamos que viene a ser hablando grosso modo eh, vienen a ser pues una serie de materias orgánicas altamente combustibles y lo que se planteaba era la posibilidad de que si estas materias estos fosfágenos se condensan ...en unas cantidades desorbitadas... ...en la epidermis, en el tejido subcutáneo... ...pues al contacto con una fuente calorífica... ...por mínima que fuera, podía provocar la combustión... ...pero estamos hablando de fuentes muy localizadas... ...es decir, estamos hablando de que a lo mejor... ...se produce en un, en un brazo... ...raro sería que fuera en todo un cuerpo... ...porque vamos, básicamente si una persona... ...está acosada por estos fosfágenos en todo su cuerpo... ...pues es como el muñeco de Michelin... ...es algo totalmente imposible... ...estamos hablando de algo que se puede cebar... ...con una parte muy determinada pero nunca con todo el cuerpo... ...y por supuesto... Eh, no puede acabar con, con la rapidez con la que acaba la combustión con el cuerpo de las víctimas Lorenzo, ¿qué dice la ciencia antes de terminar? ¿qué, qué opina la ciencia? hay teorías que dicen que quizá en campos geomagnéticos especiales eh, cambios eh, astronómicos también producen este tipo de fenómenos pero ¿cómo, ¿qué piensa la ciencia acerca de todo esto? pues que es una superstición Por lo general. Una, o sea, que no es, me, que es mentira todo esto. Sí, por lo general se suele aludir a que la persona o se ha quemado sola, o se ha autolesionado, o ha sido víctima de un incendio. Mmm... No estoy, tampoco quiero generalizar, sí es cierto que hay científicos bastante eh, refutados y valientes que se atrevieron a formular hipótesis e investigar este campo, de hecho eh, cuando se planteó la posibilidad de los campos geomagnéticos fue una auténtica revolución porque de hecho las combustiones espontáneas eh, en el, la mayoría de los casos se producían en lugares en los que los cambios geomagnéticos se producían al alce además de una forma brutal y eso era algo totalmente constatable, pero claro de ahí a demostrar por qué se producía la combustión distaba un mundo y eso jamás pudieron hacerlo. Y no hay ninguna explicación Explicaciones hay muchas eh, Miguel, explicaciones hay pues desde los tan manidos fosfágenos Hasta ese gas desconocido Hasta incluso las muestras de, eh, de tejido adiposo Que en contacto con una corriente eh, De un modo u otro eléctrica También pueda provocar ese, ese fuego Pero claro, no son demostrables Además es que tampoco son comunes a todos los casos Lo único común es que el cuerpo arde Y además arde carbonizado en cuestión de segundos Pero de ahí aplicar todas las hipótesis O una sola hipótesis A todos los casos es imposible ¿Te encuentras bien? Pues sabé, Me cosas encuentro cosas. estupendamente bien Te quedaría aquí otro rato más nosotros, Sí, ¿no? hombre, claro que sí Bueno, viene nuestro segundo invitado Richard eh, A contarnos historias del Paititi Si quieres quedarte eh, Más datos Pueden encontrar en tu libro En Crónica del Misterio Ese libro que escribiste hace tiempo Editado por Daph uh -huh, Ahí refleje Un poco más extensamente Porque bueno, un libro Un libro Por, por suerte tiene más páginas que una revista y ahí sí reflejado de una forma más extensa el fenómeno de la combustión. Y si no, datos en la revista Enigmas de este de este mes. Ojalá no veamos nunca un caso de estos, ¿verdad, Lorenzo? A mí no me gustaría, desde luego. Pero si seguiremos detrás el misterio tratando de buscar explicaciones. Está claro, te vuelvo a repetir que a mí no me gustaría, pero hay que asumir que estos casos se producen. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Te emplazo para más veces y seguimos adelante con ese club de Enigmas y todas esas aventuras y planes que tenemos para este año juntos con la revista Enigmas. Por supuesto. Saluda al doctor y a todos los compañeros y nos vemos pronto de nuevo. mueve bien, Miguel, un abrazo. Gracias. Hasta pronto.